Karina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy buenos bien. Días. Ansiosa、acá? porque, bueno, me pongo nerviosa, pero. No. <risa> pero mirá,、sí. Karina, vos que te pongas nerviosa ante tanta s s i t u a c i o n e s Ante tantas que... mujeres. No, no, pero además, ante tanta situación que uno piensa que debería ponerse nervioso, ¿no? Como es e s e momento de la vida、sí. también. Claro. Pero bueno, Karina, ¿cómo fue este encuentro? ¿Cuántos participaron en ese taller? Que, desde ¿Cómo estamos nosotros? Si en la Patagonia o es algo que ocurre en todo el país, ¿cómo es la cuestión? Bien,、eh, bueno, primero contarles que es mi segundo encuentro y que el año pasado también participé en este mismo taller sobre violencia obstétrica, porque aparte de mujer también soy partera y bueno, como que me toca bastante de cerca de acompañar a las mujeres.、Uh -huh. El año pasado se hicieron、eh, este mismo taller, se desdobló en seis talleres, o、uh -huh. sea, t r e s Fue Increíble y este año se desdobló en tres. O sea, yo entré en un tercero, pero no sé si se、eh, siguió desdoblando después. Este, y la verdad, que、eh, como dijo Anita, es una de las violencias que, si bien está dentro de la ley 26.485, es una de las que menos se denuncia. De hecho, hay un primer caso de este año que、eh, Que llegó a una demanda judicial una mamá que se llama Agustina Petrela, l que fue la primera que se animó a denunciar al sistema médico hegemónico,、eh, a la neonatóloga, a la partera, a la obra social, porque、eh, ella contaba que presentó un plan de parto para que respeten sus derechos, de cómo quería recibir a su bebé y demás. Y bueno, le dijeron: Acá no estamos para. Cubrir caprichitos de, de las madres, nosotros sabemos lo que hacemos, y de hecho en los talleres que participamos con otra compañera con Shirley, había unas abogadas que, que también hay otro caso similar en Salta, o sea que no son muchos casos sobre violencia obstétrica que,、eh, que, que se denuncian. ¿sí? ¿Y eso por Porque, qué? ¿Porque se desconoce los derechos? No. Porque después de tener a tu bebé, la verdad que no tenés ganas de, estás en una situación bastante vulnerable y no tenés ganas de,、eh, si te trataron mal,、eh, o te pusieron el suero, o se subieron arriba de la panza para que ayudara a que baje tu bebé,、eh, si te, duró, te gustó el durazno, aguantate la pelusa. O sea, ahí, si escuchamos los relatos de todas las madres, cómo llegaron a tener. A su bebé, la cantidad de cesáreas y innecesarias que hay, sobre todo planificados los fines de semana, aunque la Organización Mundial de la Salud diga que hay un porcentaje de un 30%, o un 15%, en realidad, sabemos que en Argentina, en todo el país, esto se supera.、Uh -huh. Así que tiene que ver con un montón de cuestiones que, bueno, que cuando llegamos、eh, en un momento tan lindo o esperado por algunas mujeres,、eh, Queremos que nuestro hijo nazca bien. Después, lo que nos digan o lo que nos hagan,、eh, no los tenemos en cuenta. Y si la pasamos mal、eh, y nuestro bebé está bien, bueno, lo dejamos pasar. Pero cuando nos juntamos con otras mujeres a escuchar、eh, las experiencias, la verdad que son terribles.、Uh -huh. Son、eh, o sea, espantosas, esto de que, eh, bueno, eh, no vas a poder parir y te hacen u n a c e s á r e a porque el médico tiene que irse al、no、sé, el fin de semana o y a sea, es tarde.、Eh, el trato es bastante deshumanizado, a pesar de que está la ley 25.929, que es por los derechos del parto y del nacimiento.、Eh, bueno, tardó un montón en reglamentarse, tardó, tardaron como 10 años, salió en el 2002. Y recién en el 2015 se reglamentó. O sea, estamos con estas falencias de, de que sabemos qué pasa, pero bueno, también las mujeres no nos animamos, animamos a denunciar, porque la verdad que después estás con tu bebé y lo que te importa es eso, que esté bien. ¿También se compartieron otras experiencias de sí partos respetados? <coughs> sí, había una mamá que, que hablaba que ella tuvo la posibilidad, porque. La otra es que a veces las mujeres, algunas, se alejan de las instituciones precisamente por esto, porque no van a respetar las decisiones、eh, de, bueno, que quieren estar con su pareja, que quieren darse un baño, o sobre todo en las comunidades mapuche, hablando de, bueno, de todo esto que también nos está movilizando, otras culturas también、uh -huh. no se respetan. Nosotros tenemos la cultura occidental、eh, otra forma de parir. Eh, y bueno, y la cultura mapuche que tuve la oportunidad de acompañar a una pareja,、eh, tienen b u e n otros o rituales y eso también hay que,、eh, digamos, respetar y conocer, porque por suerte no somos todos iguales y de eso está la riqueza. Y en el taller que compartimos con Shirley,、eh, fue una mamá que había tenido la decisión de tener su parto domiciliario y, bueno, y ella quería acompañar y, y digamos, Enriquecerse, cómo poder ayudar a otras mujeres, porque no todos tienen la posibilidad ni tampoco tienen,、eh, les da miedo esto es lo desconocido. El primer bebé siempre te da miedo porque no sabes si, cómo va a funcionar tu psiquis y cómo va a funcionar tu cuerpo.、Uh -huh. Entonces, bueno, genera como bastante angustia también alrededor.、Eh, pero sí hubo experiencias、eh, lindas también ahí y bueno. Eh, de, con ganas las mujeres de querer acompañar a otras mujeres para que pasen lo mejor posible en ese momento. Karina, ¿no? te escucho y pregunto: ¿la academia, los que forman a los profesionales, entonces en ningún momento tiene alguna materia que entienda esto de que hay otras formas de parir? En, últimamente en la carrera en la UBA, en la carrera de la obstetricia, donde yo、eh, estudié,、uh -huh. eh, sí hay como una perspectiva diferente ¿sí? de esto de. Sobre todo de las posiciones, ¿no?、Eh, de las posiciones para parir, ¿no? En cuclilla, parada, acostada, en cuatro patas. Eso,、eh, tendrían que cambiar todas las instituciones, la sala de parto, digamos, como, hacerla más amigable. e、eh, y hay, por ejemplo, en Tucumán, todo un, digamos, un servicio de obstetricia cambió toda la estructura. Y、eh, se adecuó, digamos, a la cultura de las personas que viven ahí y pudieron tener, bajaron el índice un montón de cesárea y también bajó la mortalidad、eh, infantil y de las madres por este cambio. O sea, el cambio tiene que ser, como lo hablamos todo el tiempo, desde adentro, tener una mirada de género, una mirada más humanizada con respecto a este momento que es un momento de salud. Las mujeres no están enfermas, están embarazadas, ¿sí? Pero también pasan por un montón de estas situaciones. e de decir, bueno, no sé cómo voy a reaccionar. Uno no, no, no se lo puede proyectar, imaginar hasta que lo está pasando o atravesando en ese momento. Y acá en Viernes Patagones, ¿cómo estamos con eso? Yo.、Ah, uh. ¡Qué difícil! Estamos en. Para, no, en Argentina, en todo igual. O sea,、eh, hay algunos que, que respetan. Y bueno, pero el sistema te come de alguna manera, ¿sí? El protocolo de sí o sí te pongo la vía, un suerito, eso t también de, de infantilizar a las madres, bueno, manita, a ver, acostate, te pongo. ¿sí? Entonces, bueno, una al contrario, se va a emponderar, va a ser madre, tiene ganas de, de explotar toda su energía femenina y、eh, bueno, portate bien, si gritas mucho, lo que sea, o sea. Eh, por ahí no me lo tendrías que preguntar a mí porque m, voy a decir cosas feas, pero. Pero no, para eso, para eso estamos, para que las digas. Claro, pero escuchando, digamos, a otras mamás y bueno,、eh, el tema del respeto, el tema de, del cuidado,、eh, a, o sea, se va cambiando de a poquito, pero también depende de que las mujeres empecemos a pedir lo que queremos para el momento de nuestros parto. ¿Y ¿dónde se, dónde se informa y、eh, uno tiene los elementos、sí. para pedir justamente que sea Pero, respetado? Por ejemplo, hay una página que se llama Dando a Luz. ¿Dando a ¿sí? Luz? Dando a Luz, que hay un protocolo、eh, de, para pedir, digamos, cómo querría una mujer. Eh, tener a su. su、eh, se llama plan de parto, ¿no?、Ajá. Entonces, con ese plan de parto uno podría acceder a la. Bueno, se van a matar de la risa o lo que sea, pero también nos va a indicar qué tipo de profesionales n o s van a atender. Si yo, como hizo esta chica, Agustina,、eh, que ella presentó su plan de parto y demás, sabiendo lo que ella quería y después no se respetó ninguna de las cosas que ella、eh, pedía en ese plan de parto, Bueno, con eso ella pudo hacer un juicio. s í、no, eh, Es uno de los primer, el o s primer o s juicio en Argentina, estamos en el 2017,、eh, sobre violencia obstétrica. Y, y, y que... no hay todavía un precedente, o sea, la primera demanda judicial. ¿Y qué、la、es lo que cuenta... se busca con una demanda así? ¿Corregir digo, la actitud de los、claro. profesionales o también una sanción económica hacia el, el sí, centro? Sí, más que、no、puedes, nada, Uno cuando busca. A ver, cuando, pienso, ¿no?、Sí. Cuando busca justicia, lo busca desde el lado de que no quiere que lo repita y que lo, le、claro. pase más a otra persona.、Claro. Después, lo económico puede estar ahí en el medio, ¿no? o A muchas mujeres se le h a muerto un bebé y lo económico no le va a pasar no, nada. Claro, claro, claro. Sí, claro. entonces,、nada、bueno, eso, estamos、claro. con eso, o que u e b n que también las instituciones están para cuidarnos, no para juzgarnos cómo queremos hacer las cosas o no, sino para acompañarnos en las decisiones. Obviamente, como vos decías, informadas, respetadas y demás.、Uh -huh. eh, pero vuelvo acá a v i e d m e p a t a g o n e s Acá, por ejemplo, yo en el hospital de Vietme tuve una buena experiencia. Me dejaron poner nos dejaron poner música, este, nos dejaron un montón de cosas que nos pareció un buen parto que tuvimos con.、Eh. Bien. Lo dejaron, en realidad, ahí, viste, e s t á d i c e bueno, me dejaron. No, era tu derecho. Ahí está. Vos lo planteaste y te lo aceptaron. Está perfecto. Entonces, no con miedo. s í Yo quiero tener el parto así, plantearlo. Hay una pareja que acompaña a esta mamá, pero ¿qué pasa con las mamás que están solas? ¿Qué pasa con las mamás adolescentes? ¿sí? Y hay En el mismo hospital hay diferentes guardias que tratan a las mujeres de diferentes maneras. s í Entonces, bueno, la idea es que todos los profesionales tengan una buena mirada y acompañen realmente a las decisiones de las mamás. ¿Sí? Uh -huh. Tengo un montón de casos que han ido y bueno, ya que estás, quédate que te h a g a una cesárea. No, prepara primero a la mamá, e x p l í c a l e por qué es necesario una cesárea,、eh, qué es lo que le va a pasar, cómo es la intervención, b u etc. n o e Hay que tener esperanza en las nuevas generaciones de obstetras, digo, capaz que hay esto que decías.、Sí. Eh, quizás ellas pueden empezar a plantear todo lo que hay que cambiar, en, incluso en, en infraestructura de hospitales. Exactamente, y aparte también enseñar, así como、eh, desde la educación sexual integral, también que es un derecho de explicar cómo, debemos, no, cómo nos deben tratar en el momento de, de, tener, de parir, ¿sí? eh, cuáles son los derechos que tenemos y también exigirlo. o sea, También es una construcción desde las mujeres de saber, de conocer qué es lo que tenemos que tener en cuenta,、eh, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahí en esa página que te había comentado, también hay un montón de protocolos que、eh, lo que se debe hacer siempre, lo que nunca se debe hacer y lo que se debería hacer en caso de. s í Porque también sabemos que un embarazo puede tener algunas complicaciones.、Eh, entonces, bueno, tener a un profesional que nos explique y que nos.、Eh, Que nos diga cómo va a ser, cómo va a ser el cambio de nuestro cuerpo, qué va a pasar en, en el nacimiento, por qué va a ser necesario hacer una epistietomía, que es un corte, que se hace para que salga el bebé, por qué no se hace, en qué momento lo voy a realizar, todo eso lo tengo que saber antes. Y después, en el momento de, de parir y demás, si tengo un acompañante mejor, que me, que me sostenga, alguien que, que un, un afecto, ¿sí? Pero eso hace poco también que empezaron a pasar. ¿eh? Ahí, hace mucho tiempo los hombres, los papás no podían presenciar el nacimiento de sus, de sus hijos y eso、eh, también es algo muy importante. El, digamos, a través del nacimiento de un hijo crece una, nace una familia. Entonces, eso es como que, bueno, es mi pensamiento. ¿sí? No, e s t á m u y bien, Karina. Te digo que、eh, se viene la columna radial, e h muy bien,、no. muy explicativa. y En serio te digo. ¿eh? Este, este, no. te, te vamos a notar acá porque me parece que es algo que es、eh, importante empezar a multiplicar,、sí. a educarnos. En esto que me acababa de decir, por ejemplo, también alguien dijo:、ah, Yo dije, me dejaron,、y、en realidad no, era un derecho que tenía, estaba bien. ¿no? Claro, y inclusive y, cuando、sí. escuchás los relatos de las mamás que. Bueno, Shirley comentó su relato. Ella dice: No, porque cuando llegué me acostaron, me pusieron. Entonces, yo pienso, ¿no? Siempre les digo: ¿Y vos qué hiciste? Porque es como que uno se entrega, ¿no? A que el otro le haga.、Uh -huh. eh, porque, bueno,、eh, se supone que el otro sabe. Pero nosotros、sí、que... sabemos. sabemos parir. Entonces, nosotras tenemos que conocer nuestro cuerpo, así como Amanda también cuenta. Sobre el tema del ciclomestrual n y demás, tenemos que conocernos y saber hasta dónde podemos.、Y、a veces uno, es... viste que a veces uno no discute o no plantea nada porque tiene miedo y dice: Bueno, ya veo que si digo algo me, me,、claro, me bueno, maltratan peor. Exactamente, bueno, de eso tenemos que decir: Bueno, no, primero con respeto, ¿no? Obviamente claro, estamos、sí. hablando del respeto. Mirá, yo me informé,、eh, quiero hacerlo de esta manera, desde que se podrá hacer o no.、Eh, o sea, Porque、mmm, si no está el poder, el poder médico hegemónico, como, digo, como dije al principio, de decir, bueno, no, pero acá quién es el profesional, quién es el que sale. Bueno, sí, usted, pero es mi cuerpo. O sea, yo, la verdad que cuando Shirley contaba su parto, le d i g o m i r a era una derecha posterior, nunca ibas a poder parir acostada, tenías que estar en cuatro patas. Y me d i c i a ay, sí, porque el bebé salió para el otro lado. Y bueno, pero eso es también tener conocimiento. Eh, yo, eh, bueno, cuando me recibí, mi, mi primer a hija tuvo una dificultad, estuve internada en casa cuna bueno, segundo lo tuve en mi casa y lo tuve como quise yo y me di cuenta que la posición acostada y con las piernas levantadas es un horror.、Yeah. Es como si, para decirlo, los hombres quisieran ir de cuerpo a c o s t a d o y con las piernas atadas. Así no se puede. Todos tenemos que, la,、eh, o sea, la gravedad va hacia abajo y tenemos que estar cómodas. Y、Mirá. Tranquilas y con un ambiente relajado, con música, con vela, con las luces apagadas, pero con alguien que nos sostenga y nos, nos acompañe para después, bueno, que esté v i g i l e q u e esté todo bien. ¡Uh! ¿Cuánto hay que cambiar? <risa> me,、sí. me vino la imagen de cómo era la sala de parto y nada que ver con lo que estás contando. Claro. Claro. Uy, sí. Y ni que hablar, de, ni que hablar de, las, de las clínicas o sanatorios privados que ahí te, te sacan con frita, cesárea y a cobrarle a las obras sociales. ¿no? Claro, o sea, también tenemos que esto a través de la construcción del conocimiento y saber lo que queremos、eh, también que nos permitan,、eh, digamos, tener、eh, otra mirada. Y bueno, porque Michel Oden, que es un médico francés. Eh, que bueno, que habla sobre mucho sobre parto respetado. También、eh, él dice que, que las sociedades van a cambiar en la medida que cambien la manera en que nacemos. Entonces, u f es、oh, muy fuerte. Sí, ¿sí? Si, sí, sí. si nacemos en un ambiente amoroso, respetado. O sea, ¿Cómo ahí... no, se nos condiciona este, incluso desde antes de nacer y después de nacer también, ¿no? y en el momento todo、eh, juega un papel, un rol muy importante? Exacto. Así que, bueno, gracias por llamar. m e No, Karina, ya te digo, ¿eh? si viene la columna este, no. para que... No, pero en serio, bueno, y reitero, dando a luz, estoy ingresando acá, hay un montón de material. Veo acá, incluso hay un test para saber、eh, sobre violencia obstétrica.、Sí. Eh, que lo puedes ahí bajar, y... pero dando a luz.org.ar, dando a luz.org.ar es una organización, por eso ese tipo de n o m i n a c i ó n Y después,、sí. eh, también yo pertenezco a una red que se llama r e l a c a u p á n Que es también la red latinoamericana y del Caribe, y del Caribe por、pues、el Parque Nacimiento Respetado. Bueno,、uh. el, bueno que es todo Latinoamérica y también tenemos una red en España, o sea que,、eh, las que estamos, digamos, las parteras en esto,、eh, nos vamos uniendo y juntando experiencia, por eso, yo hace 13 años que estoy en la comarca,、eh, vine con esta, digamos, ideología y bueno, sé cómo las parteras Kitty,